The ballet on the burning stage. The documentary scene upon the fractured screen. The dreadful poem scrawled upon the front of the page. There's a policeman with an honest soul to a scene whose head is on the pole. He grunts as he fills his bride bowl with feeling of knees. He briskly frisked the tall remains. Dropping the printer, prints and stays and endeavors to ignore the change. that he walks into his Yo, the situation, tragedy. Grand slick with soap. Clip with no hope. The water come, the gallery, the bloody gallery. There's a murderer at the matinee There are dead men in the aisles. The patrons and the actors draw It's if the show is true The looks and with the cues at the close of master's smiles Like last in 1998's show The Todd song no one ever sings The curfew chorus line The comedy divine The bulging eyes of puppets Strangled by his Buenas a toda la gente que está ahora mismo sintiendo Radio Guka, Radio Cucaracha, la Radio Libre du Viejo Este jueves en el que vuelvo a poder decir que lle casi casi, no lle de tope, lle casi casi de noche Eh, no os parece que, que suena hoy, que eso no es raro. A ver cómo llega la historia. A ver, eh. Subo aquí esto, nah, ahora ya suena mejor todo. Vale, eh, suena bien hasta el fondo. Que, que os cuento la, la movida que tengo hoy con el con el fondo, ¿eh? A ver, la historia ya que acordáis vos que la semana pasada rompí el, el CD. SICD que llevaba... ...diez años conmigo... ...más de diez años... Fue haciendo el programa... Fue haciendo haciendo neodonia. ...bueno, mucho más de diez años... ...porque no sé exactamente... ...de cuándo... ...de qué año llega ...a la peli esta... ...del Club de la Lucha... ...pero bueno... Yo, más o menos, de, de aquel tiempo, pues ya me, me con la banda sonora, que pasó me me presta la de Dios. Bueno, ya veis que se sí me presta, que llevo ¿eh? nada no menos que 10 añinos poniéndola, usándola de música de fondo de este de este programa. Bueno, pues la historia de que después de, de todos esos años, no sé, que serán 15 por lo menos, o a lo mejor incluso más, no sé, no sé, no, nada más, no. Eh, sí, ponte que igual 15 añinos, una cosa así nada. por la costilla y que la semana pasada voy y romplo lo, ¿eh? rompolo, porque rompilo yo, no ni que me lo rompiera nadie, ni nada es que fui yo gañán y fui a agarrarlo, según estaba cerrando la bandecina del reproductor y te, en cuenta de esperar para abrirlo otra vez, pues pues tiré de ello y bueno, rompilo, ¿Eh? entrepito eso fue tras el fecho de que rompilo y entonces nada, y yo bueno, pues a ver cómo voy a hacer al cordeme que por fortuna un día ocurríoseme ¿eh? un día ocurrióseme felizmente, hacer eso que eh, bueno, pues que supuestamente hay que hay que hacer o viene bien hacer que fue hacer una copia de seguridad porque este aparato o sea este aparato y si esta música eh esta y es muy importante para mí, es muy importante para mí porque no sé hasta qué punto seré capaz de hacer este programa si no fuera este el, el fondo que utilizaré. No sé, igual sí, no sería la, no sería la primera vez alguna vez hice este programa usando otros fondos, lo menos un par de veces o tres, ¿eh? por lo menos, por lo menos. Pero yo pienso que, oye, pues fueron eh, esas ocasiones en las que, que usé que otro fondo, pues fueron también eh, ocasiones muy especiales, ...nos es que el programa, bueno, pues tenía una temática especial ¿eh? o incluso yo tenía un estado emocional especial. que me llevaba a necesitar hacerlo con otro tipo de, de música de fondo. Bueno, pues la, la cuestión es que ahora no es el caso. La mayor parte de los días no es el caso. La mayor parte de los días tengo el estado emocional a para y su paquetear sonando el club de la lucha, la banda sonora de fondo. Bueno, lo, lo que os pues contaba, hay años tuve la... Feliz idea de, pa, por si acaso, pasión un por si acá, un eh, por si acá, pues entonces, eh, bueno, pues mm, grabar, hacer una copia en formato en formato MP3 de, de esta banda sonora del, del Club de la lucha, Fícela y tal, y guardéla en el ordenador, y nada, bien, volví a utilizarla hasta ahora, hasta ahora. Por fortuna estaba ahí y entonces diez meca. Mira ahí cómo avanza el tiempo, ¿eh? Cómo avanza el tiempo. Yo qué sé de los tiempos de, de los cintas de casete. ¿Eh? De las cajas de música. El otro día sentí en un, en un crucigrama sonoro que fue en, en otra emisora eh, dar la definición de caja de música ¿eh? y tenía caja de música, seis letras o siete, porque no sé si es cuando estés, pero bueno, la cuestión y que el, la solución y era caseta, ¿eh? casete, casete. ¿Eh? El, yo soy de esos también de, de los tiempos de la música en casete lo que pasa que bueno evolucioné, eh, evolucioné pasé del, del casete prácticamente al mp3 casi sin pasar por el cd ¿vale? Hombre, no digo yo que, que no tuviera algunos cds tengo los, sigo los en casa pero bueno no, no pasé yo mucho tiempo de cd enseguida tiré para pa el mp3 Lo que sí utilicé mucho fue eh, CDs ¿m? para grabar en ellos pues bueno de datos de, de, de todo tipo de todo tipo de archivos incluidos datos de, de en MP3, música en MP3. Pero oh, fue tantos años también, mando huevos, mando huevos lo rápido que, que avanza todo. Fue tantos años también que, que no sabía ni siquiera si el, si el mi ordenador actual Actual, como si llevara muchos Una vida. creo que ya el segundo ordenador Que, que tengo, cuido, ¿no? Y así en ahí el segundo ordenador ¿El segundo o el primero? Espera, déjeme pensar A ver, yo tuve uno una vez Y este, hostia, pues No sé si el primero o el segundo, mando huevos No, parece que ya, ah, no, y el segundo y el segundo, te seguro te que ya el segundo Porque acuérdome que cuando ya me he emburrido definitivamente el primero, eh, eché mano del, del amigo informático que todos tenemos, ¿eh? porque todos pensamos que esto de la informática que es una cosa que es fácil y que puede hacerse gratis. ¿eh? <risa> que Yo lo más normal del mundo llamará al amigo informático para que te para que te saque las castañas del fuego. Bueno, pues yo llamé al mi amigo Mariano, que es informático, un antiguo dueño de Radio Cuca, ¿eh? no tenía que hacer esta broma que luego la gente va y créelo pero bueno digamos que un antiguo no sé eh, máximo responsable por decisión propia de Radio Cuca y eh, si fue el amigo informático que me eh, ayudó a comprar el segundo ordenador que ahora que tengo Otro amigo informático que tengo es el el amigo el pistolero un que también bueno va a ser verdad el pistolero un bariego he hecho para hacerme con un tercer tercer ordenador que luego yo nunca sí y devolví historias Bueno, la cuestión en la que vos decían antes que que no sabía si tendría ese ¿eh? tendría un programa para para grabar CDs en el en el actual ordenador. Pero bueno, resulta que llega a casa y busquélo y sí que lo tenía, sí que sí que lo tenía. Ver, que si no tampoco ya era tan difícil instalar uno. Pero bueno, oye, ¿eh? cuando una persona llega vaga, como soy yo, que soy extremadamente vago bueno, pues eh, oye, mejor tenerlo ya hecho, ¿no? Que tener que facelo. Y luego quedábame la la tercera cuestión. Tendré por casa algún CD grabable, porque si os digo la verdad, y no os engaño, y es la puta verdad, no tengo la puta idea de dónde, dónde pueden comprarse ahora mismo CDs grabables. Sigue existiendo eso, sigue pudiendo pillarse CDs grabables. Cintas versiones por ejemplo ya no hay quien les quien les pille por ninguna parte entonces es qué sé yo de la misma manera que yo no hay casetes versiones igual tampoco no hay CDs versiones no tengo ni puta idea bueno la cuestión es que, que dame uno que dame uno en casa entonces nada puse el, el programa y tal no sé qué no sé cuánto pesca pim pam pim pam pim pam y oye resulta que termina tal cojo lo a ver pongo el En un, en un reproductor de CD que todavía tengo, ¿eh? eso todavía lo tengo, básicamente porque tiene radio y eh, uso lo para sentir la radio. Pero bueno, solo para sentir la radio en la cocina, ¿eh? mientras es cocino, mientras es friego estas cosas que no llegue a fuego mucho, pero de si vez en cuando fuego les y aburro me, aburro me, oye, pues tengo que poner, tengo que poner algo de fondo y pongo la, pongo la radio, ¿eh? lo que se, lo que se pille por allí. Y la cuestión es que, bueno, pues ese aparato de radio tiene también reproductor de CD y puselo allí Y oye, pues, pues iba bien, eh, iba bien, sin problema. Eh, pero llego aquí, eh, llego a la emisora de la cuca, todo feliz, eh, con el mic de nuevo de fondo, eh, abro el reproductor, metulo y, y, y en, en cuenta del hielo, sale un mensaje en, en el display, eh, en la pantallina esta del, del reproductor que dice Eh, como dice, CD not finalized o no sé qué mierda. Me cago las puñetas. entonces, nada, tuve que meterlo por fortuna, eh, el, la torre esta de ordenador que usamos todavía. Eh, todavía tiene todavía tiene eh, reproductor de CD. ¿eh? Y entonces, bueno, pues <ríe> metilo, metilo aquí. Y, y aquí está reproduciendo, pero bueno, no sé yo, no sé yo cómo dirá la cosa, porque solo tenemos un canal, entonces cuando ponga de algún cantarín va a mecerse con el fondo, la de mi madre, yo no sé cómo cómo va a ser esta historia. Voy a probar, no sé, voy a poner un, un cantar, ¿eh? Eh, Últimamente pongo cantar y es muy muy deprisa. Eh. Ni siquiera llevo un cuarto de hora de, de programa y ya y ya voy a poner un, un cantar, mando huevos.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 esa línea no creo que vuelva pero recuerda mi fe es intocable y se como salirme de las cuerdas en mi la luz y las tinieblas partituras rotas todas en las corrientes entre las piernas pensamientos en las celdas si no nace en ti siembra y si ya tengo el agua que me da la lluvia si conozco lo grande que me da Pues no me, no me salido tan mal, no os parece. Oye, pasé de, de la cancionina a la música de fondo y, y casi no se notó. Estoy fecho un artista de la radio ya. Oye, tantos años tenían que notarse en alguna cosa, ¿no? ¿Qué coño van a notarse? Cometiendo más pifies que uno que, que llega de, de primero a arranquen a la radio. Eh, quería contaros una, una cosa que me pasó eh, este esta fin de semana. Eh, bueno, por los que no lo sepáis, que no sé de en Dubieu, eh, bueno, estoy martes. antes de ayer, fue bueno pues una fiesta que, que a mí bueno, de, de guaje gustaba mucho, después cuando fui faciéndome mayor, no tanto, porque básicamente les bueno pues les fiestas, los, los días festivos especiales, tal pues tan guapos porque son días en los que se juntan los grupos de amigos y, y van juntos a, a disfrutar, ¿eh? a mí siempre hubo... Bueno, siempre de Guaja había dos fiestas que me prestaban especialmente por, por algún motivo, no sé, una hiera, eh, una que se juntaba la gente de noche ¿eh? y, bueno, celebraba el, el, el, el entamo, el arranque de del verano y era la fiesta de San Juan. ¿eh? la fiesta de Xunxuan el 23 de, de Xuno, siempre me, me engadeo un poco que si el 23 que es el 21 me que yo el 23, el 21 llego cuando entra el verano y el 23 y cuando cuando se celebra la fiesta esta bueno pues eso, Xunta esté con amigos y tal y bueno pues hay bastante fiestón por acá y además normalmente ya está caliente, ya fue bueno, no sé, yo cuando pienso en mando huevos, yo que soy casi asexual ...pero cuando pienso en, en, en la noche de San Juan... ...al cuarto me dio una vez que una amiga mía... me iba con un vestido corto y apretado... ...de estas cosas, bueno, oye... ...tenía lestetes grandes y... ...en fin, yo ya era mozo de aquella... ...y los hormones pues ya se sabe... ...pero bueno, aparte de eso, quitando eso... Eh, ...la fiesta de San Juan, la noche de San Juan... lo bien muchas otras veces... Eh, ...sin falta de mozos con vestidos curtios y apretados... ...dámonos, eh... ...de una noche que me presta mucho... Y el otro la otra fiesta que me prestaba a mí especialmente era la de la del martes de campo esta fiesta propia de Ubiu ¿eh? cuido que bueno como, como prácticamente todas las fiestas de, de la, del ámbito geográfico y de cultura cristiana pues bueno va vencellada a un a un santo en este caso una santa ¿eh? una Una de las muchas deidades de, de esta religión politeísta, que es el catolicismo, creo que es la visión de la Valesquida. Bueno, no sé, popularmente conoce como Martes de Campo. Eh, el Martes de Campo pues consiste en juntarse con, con amigos, y en a un prau y bueno, pues, básicamente, fundamentalmente, comer un mollo preñado, eh, un mollo preñado de chorizo, Eh, chorizo, que puede ser chorizo y bacon, y últimamente hay muchas exquisiteces que si chorizo, bacon, queso, y... bueno, yo, a ver, morcilla, y lo de mi padre, bueno, yo sigo siendo de los de chorizo y, y con bacon, en este caso fue, este año fue chorizo con bacon, lo que pasa que ya no me, ¿vale? ya no la disfruto igual que antes, porque, pues, una, una de las cosas, cosas, cuestiones fundamentales de, de esta fiesta, como de casi todas las fiestas, y sentarse con un grupo de, de gente, de amigos y tal, y de pasar el día. No fue el caso, yo pasé fundamentalmente solo, pero bueno, ¡oye! Pasélo bien, eh, solo pero bien, eh, solo pero bien. Eh, además, el martes del campo tiene una cosa que que no sé cómo se arregla, que es siempre martes, que siempre martes. Eh, que siempre martes. un tiempo en el que yo trabajaba nada más un día a la semana y ese día, pues, escollo yo cuando empecé a trabajar, diciendo oye, que eh, vas a venir un día nada más por lo menos, hoy ven, ven el que a ti te venga mejor y yo dije, bueno, pues, qué sé yo aquel día ya era martes y yo dije, bueno, pues los martes que me da, ¿no? claro, luego no me pescancé que precisamente yendo a trabajar los martes eh, para <risa> pa arriba siendo el único día que trabajaba y trabajaba en un sitio que non estaba en el Concello do Ubiel, pues claro el martes de campo non iba a iba a ser fiesta para mí, yo los martes de campo iba a tener que traballar. bueno con la tontería pues unos cuantos añinos de esa manera tampoco me importaba tanto porque por desgracia ya ya perdiera ya esa esa conexión nun tenía sí un grupo para juntarme para a celebrarlo entonces bueno pues tampoco pasaba nada y no nada sin nada jódíame porque no sé yo al martes de campo sigo sigo teniendo y una querencia bueno pues eh, no sé de de qué viene a lo mayor de, de la memoria de esa eh, infancia y adolescencia en ¿no? la que lo pasaba lo pasaba realmente bien ¿no? La cuestión es que, bueno, pues desde eh, que soy un asalario de mierda y un incoherente asqueroso, pues una de las cosas que tengo y la una de las cosas que, que me da la mía maravillosa empresa que, eh, en la que tengo que trabajar 10, pues, 11 horas diarias. Todos los días no, eh, hay días que trabajo y 7 nada más. Pero bueno, es raro y el día que trabajo siete nada más. Eh, cuidado. culpa mía por aceptarlo <risa> culpa absolutamente mía si me pasan estas cosas no porque yo las acepto y porque yo los tolero no que no que vengan impuestos obligaes ni que yo tenga bueno, pues, que aguantar por algún motivo no no y es sencillamente que soy un, un idiota ¿eh? y, y voy y, y tolero tolero esas cosas ¿eh? bueno en fin donde no viera donde no viera ya lo sé pero bueno, bueno. donde verá pero tolerarles, ¿oíste? Bueno, en fin, pues que mmm, contábamos yo, eh, contaba vos yo que en esta empresa tan tan guay donde estoy ahora, una de las cosas que me dan para compensar es, es, bueno, pues, atracones, ¿eh? que tengo que pegarme, sé que nadie me obliga, acepto lo yo, pero bueno, ¿Eh? ellos para compensar resulta que dame la posibilidad ¿eh? aparte de, de las vacaciones que me toquen por convenio y todas esas historias dame la posibilidad de, de, de agarrar un día de, de puente a la selmana ¿eh? el que yo quiera, el que yo quiera dame un, un día de puente para que para pa coñelo y, y para disfrutarlo yo bueno, disfrutarlo y decir, ¿eh? si no fuera neodónico bueno pues pues igual lo disfrutaba de verdad lo que pasa que siendo anedónico y es tontería porque porque no lo disfrutes ni ni así ni ni de otra manera entiendes bueno la cuestión ellos no tienen por qué saber que yo soy anedónico es serlo yo y sabéislo vosotros que estáis de, de sentir este programa pero no tienen por qué eh, no tienen por qué eh, saberlo la la demás gente bueno la cuestión ya que bueno pues por los motivo que sea yo desde que desde que estoy trabajando en este sitio... ¿eh? trabajando, sufriendo... ...llámalo como, como querés... ...bueno, desde que estoy en este sitio... Eh, ...bueno, pues... ...pido el martes de campo... ¿eh? ...no sé, pues que llegue la... ...pido el lunes, entendámonos, ...del martes de, de campo... ...y la, la fiesta que, que yo quiero... ...que yo quiero agarrar... ...y el puente que, que quiero agarrar... ...bueno, pues este año... ...pues pues pedílo ...también para... Para acrecentar la, la incoherencia, eh, yo que en un paro de despotricar de contra los quemadores de dinosaurio muerto, ahora veréis que despotrico menos, ¿eh? a lo mejor por porque bueno, me siento más miserable de lo que, de lo que soy habitualmente, eh, uso bastante, ¿eh? el quemador de dinosaurio muerto. Eh, uso un quemador que, que, que ya era de mi vuelo de mi ¿Eh? y que, que él siempre quiso, siempre decía, cuando yo falte, o cuando ya no puedo conducir, el, el quemador para ti, bueno, él no lo llamaba el quemador, él decía el coche para ti, y yo siempre decía, digo, no, yo no quiero, yo no quiero, no quiero coche, ¿eh? no quiero coche para nada. Bueno, él morrió, y, y yo no quise coger el coche, el coche, eh, bueno, pues está en un garaje, en el mismo lugar es donde lo guardaba él en los lado de la ciudad donde yo vivo pero bueno de en cuando pues a me dirá agarrarlo al cordadéis vos a lo mayor que de su vez pasado precisamente dice que vine en quemador y porque lo quería agarrar para bueno pues esos cuatro días de fiesta que tenía porque ya no soy un rapaz como antes que, ¿eh? que agarraba la bicicleta cargaba en ella la tienda de campaña y, y todo lo que hacía falta y marchaba donde fuera esta vez, mira, fui tan tan miserable y tan bajo que ni siquiera marché a ningún sitio y dije, bueno, agarro, agarro el coche y, y dedícame yo a, a mover por ahí y efectivamente eso es lo eso que hice y, y valióme, sirvióme por una cosa cuando estaba yo pensando, el sábado por la mañana, bueno, tendré que ir a algún sitio, ¿no? A dónde poder. Bueno, pues como soy bastante vago entre pensar y que no dieron les 11 digo, paja la madre, ¿dónde voy? ¿A dónde voy ahora?" e dije, "Bueno, pues pues diré para Xixón, Que que está a 30 km y alrededor de Xixón hay senderos guapes, caminates guapes para para pa hacer y, bueno, pues pues ser pues era agradable. Eh, Dice, lo bueno, que más me, me de la carretera y tal. Y después pensé, digo, ¿por qué coño tengo que ir? ¿Mm? Por, por las autovíes, por las autopistes. No, oh, pues voy a agarrar carre, carreterines pequeñas. Y, ¿Y sabéis lo que hice? Pues hice lo mismo de eh, cuando... Cuando en los míos tiempos andaba en bicicleta. Bueno, que ahora también ando en bicicleta de ese mes en cuando, pero no tanto como en los míos buenos tiempos. Y empecé a meterme por carreterines pequeñas y tal. Y oye, pues tome por la vida. Ti? Para ir pa recorrer esos 30 kilómetros... que me se apartaven de esa senda a los afueres de Xixón, na que que yo digo que leyar para percorrer esos 30 kilómetros lineales que por noía falsos en 20 30 minutos yo yo que solo conducía un despacio pues bueno che mi mi orina y media por lo menos che mi orina y media y un pase de 40 60 y Fice eh perdonaio, un inciso dizme Macetu en el chat que buenas noches. Buenas noches, Macetu ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues eso que vos decía que que fui do bieu a a Xixón, pero por carreterines, por lo más pequeño y lo más estrecho que encontraba. Y persona en pola vida, non pasé, a ver, fui todos camín entre 40 y 60 por hora. Pues todo por la vida, non vos podéis imaginar. Iba despacio, iba viendo los paisajes, sitios preciosos, por cierto, prados y, y de alguna vaca y árboles. Y joder, oye, pues Dona Mala decía yo, joder, ¿cómo prestaría a hacer esto con la bicicleta? Bueno, Dona Mala, oye, me llora así que, que de otra manera. Eso fue el sábado, luego el, ¿eh? el, el domingo, bueno, el domingo fui para Pasomiego, pa A ver teitos, a ver teitos, los que si de por aquí sabéis lo que y los que no, pues mira el Internet, joder, poner en el Google Teito y a ver que yo lo que, que yo lo que salgo, ¿eh? Podéis poner Pornacal, ¿eh? Fui a, a conocer la Pornacal que tenía yo muchas, muchas ganas. Bueno, la cuestión de que eh, se decía metíme también una kilometrada buena porque, bueno, pues también evité autopistas y tal, Y después, ya el lunes, el, el ya por, por demás, oíste, ya agarré y, y yo no sé, creo que recorrí Asturias, bueno, Asturias entera, no, pero media Asturias, igual sí si la si la anduve, un, unos cuantos cientos de, de kilómetros. Y también, ¿eh? en, sin pasar de, de 60 por hora, fue una cosa muy pestosa, eché tiempo y. ¿Cuál es el problema en echar, en echar tiempo? ¿Por qué hay la necesidad de, de ir rápido? ¿Por qué hay la necesidad de que los sitios estén conectados eh? por, por esos carreteres atroces, esos autovíes? Eh? Eh? Acuérdame, acordáme mientras, mientras estaba rodando por esos sitios, mientras estaba quemando un dinosaurio. Eh? de de una vez Hay muchos, hay muchos años. Eh, en, en la que en la juntámonos eh, tres personas. Eh, estaba yo, estaba el, el mi amigo el trovador y estaba el, el mi amigo el Yeti, eh, el, el sintiente londinense. Eh, y estábamos hablando, había poco que pasar el, el accidente ferroviario aquel de, de Android. que descarriló un, un tren, un alvia y murieron no sé cuántas personas y bueno pues el trovador y yo estábamos haciendo una serie de reflexiones y el yeti hizo una que que quedó me que quedó me a mí bastante grabada y que de hecho yo yo es lo que me acuerdo no me acuerdo mucho más de, de las cosas que contamos pero el cuento me que decía él y, y por qué hacía falta que esa gente tuviera ahí ¿eh? yendo para el trabajo ¿Por qué hay que ir a trabajar eh, a, a kilómetros y kilómetros de casa? ¿Por qué hacen falta trenes que vayan a ciento y pico por hora? ¿Por qué hacen falta autopistas? ¿Por qué hacen falta autovíes? Y yo pregun, pregúntomelo también, pregúntomelo de, de, de, de aquella. ¿Por qué hacen falta? ¿Eh? ¿Qué falta tengo yo de, de llegar de, de aquí a Chuarca? Ya sabéis que a mí me encanta Chuarca. Porque tengo que ir en una hora de aquella Chorca, porque porque hay un, un avance, poder ¿eh? poder ir por la autovía ¿eh? y ya no tener que pasar el puerto la Espina, el precioso puerto la Espina, ¿eh? aquella carretera medio vacía, medio desierta, por cierto la única cosa buena que tiene ¿eh? la única cosa buena que tienen las autovías y las autopistas. ¿Eh? si tienen algo bueno y que todos esos, todos esos caracteres secundarios queden vacíes ¿eh? y antes, en antes decía, queden por los ciclistas queden para los ciclistas ahora ya digo, quedenos para los miserables que, que ya no pedalamos y que tenemos que agarrar quemador bueno, sí, bueno, qué coño sí eh, desgraciadamente esta vez sí pasó a Siena pero fíjeme fíjeme esa pregunta iba disfrutando tanto Eh, iba disfrutando tanto, viendo los paisajes, eh, yendo tranquilamente por esas por esos carreteres que llenan casi un túnel vegetal, los árboles cubriendo. Eh, iba por el puerto La Espina. ¿Cuánto sufrí yo cuando yo era niño? Ya, ya conté de alguna vez que, que el mi pueblo, la tierra de, de la, mio, de la familia, de los mis ancestros, que daba para pa contra el occidente y entonces es bueno pues ahora hay una autovía <risa> ahora pues pues a, a la tierra a los meus ancestros y pues llegar en una hora hora y poco. ¿Mm? Lo que pasa que de aquella cuando yo ya era niño es ahora y poco llegué, en, llegué al doble. Básicamente el doble. Y había que ir siempre por ese puerto, por el puerto la espina. Pues lo muy mal, el puerto la espina, tanto curva, tanto tal. Mareábame, y la de mi madre. Eh, mareábame, que ya era algo psicológico, porque yo no me mareaba en otro sitio, pero el puerto de la Espina yo lo tenía eh, cruzado y decía yo, eh, en el puerto de la Espina yo voy, voy marearme. Bueno, pues la cuestión es que cuando abrieron la, la autovía, ¡oh, ¡qué maravilla! Ya no hay que ir por la Espina. Ya casi antes de abrir la autovía que, que engancharon la, la carretera a la costa y entonces, es, bueno, pues íbamos por allí y tal. Y bueno, dice, ¡qué alegría! Mira, por embargo, ahora que ¿Eh? que ya voy llegando a, a Viello, pues pues vuelvo a ver el, el atractivo que tenía ¿eh? el Dier, el Dier, el Porto las la Espina, lo precioso que hay, el Porto las la Espina, lo precioso es que son esas carreteras, esos sitios donde todavía lo mejor, el, el, el ser humano, ¿eh? el ser humano intervino mucho, ¿eh? porque de fecho hay una carretera, muy pequeña y vieja, que sea, pero bueno, ahí está ¿eh? eh, eh, que me pregunta más esto en el chat ¿vas algo por ahí anedónico? ¿por el noroccidente más para allá de Chorca? sí, efectivamente a la, a la tierra de los mis ancestros que está para allá de Chorca está ¿eh? bastante, bueno, bastante está un pedazo para allá de, pa de Chorca cada vez también, de verdad, voy menos ¿eh? porque la gente con la que yo tenía más trato de allá Pues bueno, fueron muriendo casi todos, eh, apenas quedan queda aire, eh, apenas quedan aire. Pero bueno, yo sigo teniendo de vez en cuando para. Bueno, pues no sé, sigo teniendo de algún tipo de, de conexión espiritual, no sé. Llamo la espiritual, pero llámala espiritual por llamarla de alguna manera, no es que yo piense que, que existe el espíritu como de algo sustancial, pero bueno, la cuestión ya que yo llego allí. ¿eh? Eh, no sé si el, el, el olor o la visión de, de, de las hortensias, me encantan las hortensias, el noroccidente tapetado petado de, de, de esa flor, en, en las cunetes nace, nace esa flor, nacen hortensias, a mí gustan las hortensias, gustan como, como huele el aire, pero allí y un un olor, que en principio debiera ser apestoso porque ni siquiera oye olor a a cuchu llegó olor a surria no sé si no sé cómo tornar esa palabra surria ese, bueno pues no sé cuchu licuau dice <risa> así no sé no sé no tengo ni puta idea huele a surria la surria apesta bastante huele un poquitín a surria pero pero yo no sé supongo que por condicionamiento clásico oye el olor de la de la de la tierra de, de, de, los, de los vuelos ¿eh? y, y es lo que recuerdo de cuando cuando iba pa, cuando iba para allá sí la verdad que, que voy más voy para allá y de si vez en cuando cada vez menos ¿eh? cada vez menos pero pero préstame ir de que sí una vez al año ¿eh? tiro para allá y, y bueno pues pues muy prestoso la verdad muy prestoso eso sí Eh, por ejemplo, un, un, un, un caso guapo, ¿eh? un caso guapo de cómo de cómo les les autovíes van destrozándolo todo y que si sí, ahora pues llegar allá en un le pico, pero de algunos de los prados más guapos, pues bueno, ya están atravesados por la por la autovía. de algunos de los requesos más, más prestosos, pues bueno, siguen siendo requesos prestosos, lo que pasa que el silencio, el sencillamente oír a los pájaros el, el cerro de alguna vaca, ¿eh? el ruido de, de algún regato, pues sigue estando allí, pero más con el ruido de fondo de los coches que, que pasan por la, ¿eh? por la autovía. En fin, ¿qué íbamos a, a hacer? La gente quiere salir de un sitio y llegar al destino rápidamente. El viaje no es importante, lo importante es el destino. Yo soy de los que piensan que, que lo importante no es tanto el, el destino que es, que es el viaje. No hay mucho tiempo que pues, yo la, la reflexión esa de, de cuando agarra el ave. ¿eh? El ave va a toda hostia. va todo este, pero, no sé, tan rápido que casi no puedes experimentar lo, lo que hay por medio, no sé, yo, yo no veo ningún valor a, a si algo de aquí, luego te y mira, conocí, yo qué sé, conocí el Canarias o conocí Valencia. Sí, vale, ¿cómo, cómo es posible que, que te en un viejo y conoces Valencia? Y a lo mejor pregúntate, ¿y, y, ¿y conoces el guión? no, no, yo fui derecho para Valencia para Valencia, madre, para Valencia fui derecho para Valencia Nunca no conozco so ni el guión, ni la mancha ni... Entonces, ¿qué, qué gracia tiene eso ¿Eh? qué gracia tiene eso yo sé que eso es raro ¿eh? yo sé que eso es raro pero tampoco tengo muy claro eh, que si esa necesidad de llegar al destín ¿eh? esa necesidad de salir de aquí y llegar cuanto antes al, al destín sería se realmente eh, una necesidad real valga la, la redundancia no tengo claro hasta qué punto sencillamente yo una cosa que la gente tiene metido bueno, yo voy de aquí a Barcelona pues tengo que hacer lo más rápido posible para después disfrutar de Barcelona coño sí y, y no te vale la pena pues disfrutar por el medio pues pues del Guión de de de, de Palencia de, de la Rioja de, de, de Aragón no sé un ejemplo como cualquier otro pero no mal no vale la pena también hacer todo eso no sé yo pienso que sí ¿eh? pienso que sí yo no me asumo les yo qué sé pues los viajes como tanta gente que como decía Terry Pratchett eh, cuando... Hablaba en aquel libro, no me acuerdo cuál era, si, si Piró, Mides, no, Dioses Menores, Dioses Menores, uno de los libros de, de, de mi reverenciado Terry Pratsy, si te recomiendo a toda la gente de la serie del, del Mundo Disco, eh, decía, bueno, pues no me acuerdo cómo era, pero un personaje que llegaba a una sociedad esclavista el Norwegian no era de un sitio donde no hubiera esclavos entonces bueno acercaba a ser un esclavo y preguntaba cómo llegas al esclavo y claro si eres esclavo joder estoy en la hostia voy a trabajar de, de sol a sol como un burro y tal no sé qué y entonces decía ahí el, el viajero pero pero nunca piensas en, en escapar nunca intentes escapar Y él decía, sí, sí, claro que sí. Yo todos los años escapo, escapo de aquí un, un mes por lo menos. Y, y nada, voy voy a algún sitio por ahí, a la playa, a la montaña y tal. Estoy un mes escapado. Y, decía, Coño, ¿y, y después, ¿qué pasa? Cárrente. dice, no, vuelvo yo, vuelvo yo porque ¿dónde voy a estar mayor que aquí? Que siendo esclavo Bueno, pues <risa> nosotros, y ahora su eh, nombre, porque yo desgraciadamente... soy uno más dentro de esa rueda, también somos esclavos que, que escapen unos ¿eh? un mes como mucho al, al año. Y la mayoría de los esclavos, cuando, cuando escapen, cuando fluyen de, ¿eh? del, del, de las cadenas de la esclavitud mientras es ese mes, eh, tienen esa necesidad de, de, de ir a algún sitio y pero pero rápido, no perder tiempo. No sé, que, que, que consideren ellos perder tiempo. El viaje, el, el, el trayecto, y perder el tiempo. El ir tranquilamente viendo las cosas, conociendo los hitos, eso y perder el tiempo. No sé, yo, yo pienso que lo, lo que lleva una pérdida terrible y lo otro. El decir, salí de aquí, llegué a, a Málaga y, y todo lo del medio, no lo conocí. Estuve en Málaga, estuve enseguida, eché muy poco tiempo llegar a Málaga, pero pero lo de en medio, no, no, no, eso para qué, tengo de, que disfrutar de Málaga. No sé, yo les, las veces que, que viajo, a mí lo que me gusta y joder, pues verlo de medio, de fecho, los míos viajes suelen ser curtios precisamente por eso, porque, porque tengo la necesidad de, de ir parando, de ir viendo, de ir disfrutando de todo. Supongo que eso y es raro, y es raro. Pero qué quieres que te diga, yo, oye, pues, pues venga, vienes bien por esa rareza, ¿viste? No, no, no la quiero yo perder para nada, estás muy bien siendo, siendo raro, joder, ¿eh? y agarrando eso, pues. Pues en este caso el coche es quemador, dinosaurio y viendo 40 por hora. ¿Qué problema hay? Vas a 40, vas a, a 50 y vas de puta madre. ¿Mm? No entendí por qué esa necesidad de, ¿eh? de, de la rapidez. Mira, hay un ejemplo que toda la gente me dice. Pero estás como una puta cabra, nedónico y tal. Yo si tengo que ir, por ejemplo, a, a Xixón o a Vilés, eh, En esos dos casos tengo la posibilidad, si tengo que ir en... en transporte público, en el alsa, pues alsa Irlo que va directo, tarda entre 20, 25 minutos en llegar, sea a a Xixón o sea a Viledo, viu, pero denpois hay una cosa maravillosa, que yel de Paraes, El que en cuenta de ir de derecho, va parando por por todos los poblinos, por muchos sitios. ¿Es y el más pestoso, ¿Por qué si en cuenta de tardar 20 minutos, tarda el triple? Tarda una hora. ¿eh? Por el mismo precio. O sea, cuéstate lo mismo y, y date el triple de servicio. Claro, la mayoría de la gente dice: No, pero ¿qué dices? Yo una burrada, yo lo que quiero es llegar. Pues, no, yo lo que quiero es viajar. Además, en mi caso, ¿eh? en este caso, no llepa a ir viendo el paisaje. Más que nada porque el paisaje ya lo conozco perfectamente y tampoco, llegue que sería ninguna mala villa, yendo yendo para o yendo para Pero en este caso, yo porque a mí, oye, gusta especialmente el hierro, ¿eh? los, los, los medios de transporte. Yo voy encantado yendo. Y, coño, en cuenta del hierro mientras 20 minutos, por hierro mientras una hora, hostia, no sé, vosotros qué, qué pensáis, ¿eh? pero pero yo personalmente creo que, que yo que una verdadera gozada. ¿Eh? me gusta me gusta me mucho más así me apuesto que no sé lo que lo que pensaréis vosotros pero pero yo personalmente pienso que llega mucho mejor por cierto una de las cosas que, que más me me incomoda ¿eh? de de conducir un, un quemador de, de dinosaurio es que ni puedo estar muy pendiente del paisaje ¿eh? un poquillo sí porque voy despacín a mí me gusta medir a 40 por hora 40 50 yo sé como mucho puede llegar a 60 pero gusta medir despacín entonces de en cuando se puede ir al paseo lo con tanta intensidad como si fuera de de paseadero o fuera en bicicleta o mejor todavía caminando eso no puedo hacerlo pero otra de las cosas que también me incomoda mogollón y que me fai preferir el transporte público al transporte privado y el hecho de que puedo ir leyendo, ¿eh? pero bueno, oye, en fin, hay gente que que eso, pues, pues no lo no lo entiende, parece una una barbaridad, qué sé yo, ¿Eh? en fin. motor running Head out on the highway Looking for adventure And with the wind And the feeling that I'm under Yeah, I got it, go make it happen Take the world in a loving embrace Fire all of your backs and buttons Explode into space Sigue sintiendo Anedonia. Sigue sintiendo Radio Cuca, Radio Cucaracha en el 107.3 de la frecuencia modulada o en el www.radiocuca.org, la radio Libre de Viau. Y esta noche no sé ni siquiera si lo si lo dije estoy anedonia. Este al que sientes hablar, el anedónico miserable, joder, falo de mí en tercera persona. Mira, que cuéntame, cuéntame Macetu, ¿eh? a través del, del chat una, una historia muy muy guapa. Dice, ¿conoces la ruta que recorre el concejo de Navia entero, desde la playa de Varello hasta la ría de Navia, recorriendo toda la costa? Prácticamente por encima de los acantilados, unos 20 kilómetros. Sí, claro que sí, claro que sí. Pero bueno, pues entonces Macetu, eh, eh, si eso te gusta, eh, la que es la que recorre, eh, Todo el concello de, eh, Todo el concello del Franco, eh, eh, Saliendo de del Porto, eh, el que en castellano se llama Vía Vélez, el Porto. Va y todo por por, os, por las arribadas, eh, Por las arribadas, por los acantilados. Va y todo por las por las arribadas y y pasa por la por la playa de de ahí joder manda huevos eh, de porcía joder hostia, manda huevos que no, no sé no sé cuál es la playa si es de porcía pasa por bof, eso es una agua pasada Dice Macetus, tú si no lo conozco pues pues eh, ya sabes lo que te queda <ríe> salir del Porto, eh y Y, y de por lo menos hasta Porcia. sí. si puedes seguir hasta, hasta Tapia, pues precioso. Pero si nada más vas a Porcia, pues te hasta el concello del, del Franco. Y he hecho, ua, he hecho gozada de verdad. Y, y corre más, ¿eh? tú corre a conocerlo antes que, que lo destrocen, porque destrocenlo tú. ¿Eh? No, hay ahora mismo ningún plan para plan para pero no, que más tarde o más más no, no, por cierto no, lógicamente toda lógicamente, toda esta una misma una misma novela que la que, no, no, no, no, destripaba la no, no, no, no, de alguna, de alguna cocina más. Dígolo por no, no, no, no, alguien no, no, ¿Eh? Que, que bueno que yo estoy aquí venga, venga a destripar entonces lo mejor es que apaguéis la radio que cambiéis de emisora o, o lo que sea llama ¿vale? la novela en cuestión y es el, el problema en los tres cuerpos del, del chino este del Zixin Liu Zixin Liu ¿eh? se llama Zixin Liu ¿eh? que, que por, por lo que de, de explica ahí bueno yo ya lo sabía lo primero es el apellido apellidase Zixin ¿eh? y llámase Liu ¿eh? eso oye Y el personaje principal, bueno, principal hay principales en muchos, no sabría decir exactamente cuál es el, el, el principal, eh, pero bueno, el que a mí más me, me está prestando y, y el que más fundamentalmente retrata es esa mujer llamada Ye Wenji, eh, eh, que, que ye, ye, valga la redundancia otra vez, el apellido, y Wenji, ye, el nombre. que ya en realidad llamase Wenji, que es esa esa que vos contaba, que, que fartuca como tal de la, de la maldad humana, cuando tiene la, la oportunidad ¿m? de. Bueno, para explicarlo mejor, digamos que trabaja, ya vos lo dije la semana pasada, pero si, por si hay alguien que, que no tuviera, ella trabaja en un radiotelescopio que tiene como. Como, como función, ¿no? fue la tarea de monitorizar el espacio por si acaso llega de alguna señal de, de, de, de los extraterrestres, una inteligencia extraterrestre. Y de ese mes en cuando también manda un mensaje ¿eh? para bueno, pues pa ver si lo captan otras civilizaciones y responden. Bueno, pues eh, en una, una noche resulta que llega la respuesta a uno de los mensajes. La respuesta bien es de es algo así, ¿no? como qué suerte tú visteis terrícolas de que el primer, este primer mensaje lo agarrará, lo agarrará yo, que soy pacifista. ¿Eh? No se os ocurra responder, porque si respondéis por de algún tipo de herramienta de que yo no conozco muy bien, pues bueno, pues eh, van a van van a conocerles vuestras coordenadas perfectamente y en ese momento va, va a salir una, una flota ¿eh? militar, Invadi, para invadir, y matamos a todos, hostia, falta de tiempo ¿eh? a la mujer esta para para responder, ¿eh? para responder rápidamente, porque bueno pues porque opina, opinaba que, que la tierra, que el solo humano estaba tan increíblemente corrupto que, que lo mejor que podía pasar era que, que viniera una ¿eh? unos extraterrestres y y, y y extinguieran la la especie, la especie humana. Después está, está guapo porque bueno esta esta novela entre otras cosas fala de de una de la organización una especie de, de secta de grupo organizado que se fue formando de, de gente que opinaba más o menos de la misma manera que ella y entonces bueno digamos que van preparando el, el mundo para pa que lleguen los los de extraterrestres esos ¿eh? y se lo carguen todo Y bueno, pues cuéntante que son gente también desencantados, fartucos de, de la humanidad, que bueno pues que cualquiera pues puede hay mucho, ¿no? Lo curioso, lo curioso y es que, a ver, por cuenta de a ver, estoy en una novela de ciencia ficción relativamente realista, ciencia ficción dura. Entonces, bueno, pues respetan mucho ese tema de del tiempo que se echaría en el viaje. Los extraterrestres provienen de, de sistema de, del sistema de Alfa Centauro, de Próxima Centauro, no me acuerdo cómo se llama, que es la estrella más cercana a la nuestra, a la nueza, al nuestro sistema solar. Son cuatro años, con lo que, bueno, pues por la tecnología que tiene esta otra civilización, son capaces de alcanzar un décimo de la, de la velocidad de la luz, con lo que van a tardar nada más. 450 años en, en llegar cuatro siglos y medio y la gente de, de esta secta sábelo, ¿eh? sabe perfectamente que, que, que lo que están haciendo en realidad que ellos no van a ver ningún resultado ¿eh? que el resultado va a verse más más alantre ¿eh? Eh, va a verse, bueno, lo que va a verse allí es la, la desgracia que, que van a crear y tal, pero, pero en siguen, siguen con ello tan tan convencidos de la de la maldad humana y no ni ven no ni ven posibilidad de de, de, de, de cómo se dice de redención ¿eh? el ser humano va a ser malo siempre mira yo mmm, la verdad que no puedo dejar de estar ¿eh? bueno pues en muchas cosas muy de muy de acuerdo con con esa gente yo igual ya era también del ¿eh? del grupo ese no sé no sé si sería porque yo al alter digamos Eh, el, el joder, no sé, el a ver, yo soy a mí encanta la, la vida, me encantan las personas, me encantan los individuos, ¿eh? pero al mismo tiempo considero que el ser humano es capaz de las mayores atrocidades del mundo, también considero que es capaz de, de, de las mayores cosas, no sé, no ¿eh? os <risa> pues pensé ¿eh? que yo tengo aquí el mi el mi el mi dilema. mira, por ejemplo, encender más más palilla eh, estos días que os pues, digo que tuve de de puente, ¿eh? escapéme de, de, de la esclavitud, mientras son unos días ya volví a ella volví a ella, volví a, a ponerme las cadenas, pusemeles yo ¿eh? eh, puse la grilleta, cerré con llave y tiréla tiré, la, tiré la, la llave directamente bueno, pues eso eh, estos días vi cosas maravillosas, fascinantes y vi cosas atroces ¿sí? vi cosas que, que bueno pues que me me llevaron a pensar dios mío ¿cuándo va a acabar esto cada vez nieto peor ¿sí? cada vez está todo más destrozado mira y por ejemplo estuve el mi sitio favorito en el mundo seguro que ya lo conté más de una vez el mi sitio favorito en el mundo entero está muy cerca de tu mm -hmm. en realidad está en el centro de Asturias, Otava, porque ya medio non existe, ya está muy modificado. y no era otro que la el bocarrando Andrúa y la Braña Buxana. había que concluir también el camín que subía de de un pueblo que se llama la la Rebochada. Desde la Rebochada sube un camín carretero. hasta el collao de la Canal Seca. Y tras el de la Canal Seca, por un sendero que iba haciendo un zigzag, un sendero de piedra, camín camino carretero, eh, entraves a través del Bocarón de Andrúas, un paso estrecho entre entre dos entre dos piedras, entraves a la inmensidad del puerto de Andrúas, eh, a través de la Braña Buxana, ¿no? un sitio precioso, la Braña Buxana. A mí tenía me enamorado maquello donde... De que ...lo conocí... ...y de ese mes en cuando... ...cuando tenía... ...mucha necesidad de... ...de, de limpiar... ¿m? ...de despechar la cabeza... ...de... de, de, de, de tantas barbaridades de iba allí... ...de iba allí sencillamente... ...yo que sé pues... ...subía caleñando hasta la orilla en Bochán... ...hasta el, el puerto de Honduras, ...y sencillamente me sentaba... ...caleñaba por allí... Y, ...y con eso ya era bondo. ...la última vez que fui... Ya hay unos, unos meses, encontramos una espantosa pista forestal de dos metros y medio, tres de, de ancho. Eh, la senda esa, el camión carretero en Zigzag, que subía desde el collado de la Canal Seca, contra el Bocanón de <ríe> estaba cortado, ¿m? estaba cortado de fecho por, por esa carretera. Por esa pista que subía a derecha, eh, no tenía falta de ningún ciclista, subía derecha para allá, total. Por ella subían todo terrenos todo terrenos y coches normales, porque bueno, pues, nunca esperé ver un, un, un Opel Vectra aparcado en, en el collado de la Canal Seca. Eso ya es lo que, lo que encontré. En Indacena, aunque ya el Bocorón de Honduras no exista, porque ya no lle un paso estrecho entre dos piedras. de hecho no llegué un paso de ninguna manera tiraronles, quitarles y, eh, y hicieron una buena entrada de, de tres metros ya no lleve nada entré a la abraña bushana la abraña bushana sigue siendo igual de igual de prestosa que ya era, lo que pasa es que bueno pues con, con una opel zafira aparcada allí bueno pues digamos que ya no presta ya no presta lo mismo ya no se siente ¿Eh? No se siente la misma cosa. Este fin de semana... Eh, bueno, pues... Pasé... ¿eh? Por una carreterina... Pequeña que... Que pasa por la montaña de enfrente de aquella... ¿eh? De esa de donde está el Collado de la Canal Seca... Y... ¿eh? Por la que se entraba la Laura bushana en antes... Pues... son simple vista y era... Y era preciosa... ¿eh? Eh, de fecho pues pues hombre yo tengo incluso fotos tengo incluso un, un cuadro que pedí que, que me pintara una, una persona que sabía que se si daba bien la, la pintura y, y bueno pues ahora de ahí enfrente lo que se ve ye, ye una espantosa pista y una espantosa guinea marrón ¿Mm? ...y un gusano marrón... ...atravesando todo... ...todo aquello... Una, ...una tristeza... ...pero bueno yo... ...bueno pues... ...seguí por otro sitio... ...y acordéme de otro sitio... ...realmente maravilloso... ¿eh? ...realmente maravilloso... ...que era una carreterina... ...que subía... desde Grau... ¿eh? ...hasta... ...hasta... ...Sama de Grau... ¿eh? ...Sama de Grau... ...y, y después... bajaba bajaba a Trubes ...y era una carreterina... ...muy prestosa... donde muchas veces había eso que os digo de eh, los túneles vegetales fechos por los árboles y bueno, pues una carretera no muy prestosa. Bueno, pues ahora resulta que lleva una carretera ancha, bien, ¿no? ¿Mm? Con sus quitamiedos, sus, sus cunetas de hormigón, bueno, que de prestoso ya no tienen absolutamente nada. diríamos algunos, ah, ¿cómo se nota que tú no vives aquí? esa, pues, eh, pues... pues Pues facilitanos mucho las comunicaciones, facilitanos mucho lo de ir a Grau, de ir a y yo diré, joder, pues para eso vivía en Grau, vivir en Uvieu. ¿eh? Teníais una maravilla. Digo tenían porque al cuarto me dio una vez que la, la anterior vez que pasara por allí estaba todo lleno de, de carteles. decían pues, pues restauración de la carretera carretera de Centa grado ya carretera de Centa Trubia. ¿no? no sé tenían una maravilla vivían en un sitio maravilloso y, y ahora por embargo, aquello allí, no sé y una mierda de, de sitio a mí la verdad que no me no me gusta especialmente en lo que en lo que quedó ¿no? No sé, oye, pues será que yo soy muy retorcido, no sé. gente de frente tiene una cuenta pendiente y la va a querer cobrar. Los callejones vomitarán su rabia en las avenidas y va a ser interrumpida la multitud del mármol de los palas por la tampida de nuestras botas que ya están rotas de bailar al son del poder bajo alto bar. El que atribuye la norma y a las hermanas las tardes va a costar a las sombras que esboscadas en la oscuridad. Atacan y escapan, clavan su y sentan de un lugar a otro y La calle no se calla, parecía más resistente, lejos de nuestras pegadas Adelante, adelantate, ven a ver lo que es tu propia fuerza Míralo con tus ojos sin rostro y verás que no hay almuerzo Así que no es la facilidad con que nos dan la respuesta a La proposición de los sin rostro es una pregunta abierta Hoy no venimos de ni vamos a Somos la mala hierba que entre Lo que nos prescriben y lo que nos peguen Contra docios y o basura y entendés que no se exprimen ¡Así! Claro, pero, es un viejo conocido que en forma de informado de larga cola del paro nos hace amenazante, pero hoy nos verá de frente y también llevará su parte. Confundimos la luna con farolas, confundimos estrellas con espejos y Todo empezó el día en que a mamá se le agrietaron los pechos y de sus pezones tan solo brotó veneno. Esa es la leche que nos dieron. Esa es la leche que mamamos y esa es la leche que tenemos. Esa es la leche que tenemos. Y baila y la danza de los nadie el ritmo de los sin rostro y se extiende calle a calle.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 I'm the one Equipados matones, los cienfregolpeados, cansadores de ser ratones. Son salvajes gatos, enfrentados a las razones, de la economía privada de sus instituciones. Máquina de guerra ingobernable, garra de la gente de la calle. Un, dos, un, dos, tres, arriba, un esfuerzo más. Los coches cruzados en la calzada, detendrán el paso de la banda uniformada. Si oyen las sirenas, lloren las pedradas, el fuego iluminará la madrugada. La luna con farolas, confundimos estrellas con espejos, sí Todo empezó el día en que a mamá se le agrietaron los pechos Y de sus pezones tan solo ha brotado veneno Esa es la leche que nos dieron, esa es la leche que mamamos, sí Esa es la leche que tenemos, esa es la leche que tenemos Y baila el de la danza de los navíes El ritmo de los inrojos se extiende calle a calle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 Bueno, pues aquí seguís eh, sintiendo Radio Cuca, Radio Cucaracha, la Radio Llewe Dubío y sintiendo anedonia, pero que ya una anedonia que me parece que por esta semana ya va a ir acabando porque ya, ya conté un montón de cosas, ¿vale? De la novela esa, del problema de los tres cuerpos, quédeme en nada más, 20 páginas para pa cabala. O sea, ya que bueno, los destripes, eh, no sé, para la semana que viene, igual ya ya son de otra. ¿eh? No va a ser de la segunda parte, todavía si queréis podéis vos y contadme a mí que es lo que pasa en la segunda parte, porque la segunda parte eh, van a regalármela eh, y bueno, van a pasar todavía dos, tres hermanos hasta que llegue la. la fecha esa en la que, en la que me lo me la regalen, ¿vale? porque que si queréis destripar lo tengo lo más merecido que la hostia, porque yo destripe la primera, o sea que, joder, podéis destripar la siguiente, eh, que tengo mucha curiosidad más por ver lo, lo que pasa, por ver, a ver, porque, joder, pues Si falten todavía cuatro siglos y medio para que lleguen los, los invasores extraterrestres, supongo que de eso no invadir, pero qué sé yo, igual sí, igual hay un salto en el tiempo, qué sé yo. Por cierto, eso sí, eh, yo recomiendo lo porque a mí me gusta mucho, pero también os, os advierto que tiene una cantidad de, de conocimiento, de, o sea, hay que saber de física de partículas y no entiende ni Dios o eso o hay que saber de física de partículas o ten, tenéis que ser unos raros como yo que va y, aunque no entienda nada va y gusta pues, pero bueno eso que para la semana que viene a ver cuál otra voz de este tipo vale Bueno, ya sonando este cantar, estas es notas, eh, quiero decir que, que esto va terminando por esta semana, ¿vale? Eh, un saludo para toda la gente que estuvo sintiendo esta noche la radio libre de Viejo a través del 107.3 de la frecuencia modulada. Todos los que el 24 de mayo lo sentisteis, un saludo y un abrazo y un beso. especialmente para el corderillo y un macetu que sigue fiel fiel sin faltar a eh, sin faltar al chat un especial para María también que seguro seguro que siente el poscas eh, al mismo de la puela que también seguro que va va a sentir el poscas a la a la a, a Magla y a Javier, que hay muchos que no los que no saludan, también joder, también y seguro que hay muchos más a, a los que tengo que eh, que desea ellos, eso mismo que pues deseo a todos los demás ¿eh? a los que me lo acordé y a los que no me acuerdo oye, cuidadín mal ¿vale? que no busco ya Para semáquea, besar su mano, dar su sable que Dios le salve. Por eso nunca conviene olvidarse de nadie, ni hacer memoria. Es del la verdadera historia. Cuanto más arriba y más atrás, mira y verás cómo te sorprende el poco discípulo con que todo el mundo. Cambia de chaqueta, batacabardina. Pero nunca le gallumbos Y todos a pisándote la tierra trinca, malversa Que siga el paso doble, la cuerda flamenca está con ellos, viva las caenas Rompe ya tu silencio Dale lo que te dio primero Un a la disidencia, piensa Y que no te cojan Que no te cojan Que no te cojan Que no te cojan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 Con ellos, viva las cadenas! Rompe ya, tu silencio Dale duro lo que te dio primero Únete a la disidencia Piazza Y que no te cojan Que no, que no, que no te cojan Que no, que no, que no, que no te cojan Que no, que no, que no te cojan